Vamos a saludar a Angelina Reyes, Juani, ¿sabes? Sí, sí. Ella sí que es ganadora. Claro. Y tiene derecho a que le duela un poco el cuerpo. Bueno, no, a mí me vos, duele un poco el cuerpo,、preciado. pero no gané. ¿Qué voy a hacer? Angelina Reyes, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Hermosa bien, bien. mañana? La verdad que y sí, está lindo el día. Está, está un poquito lluvioso, pero bueno. Bueno. Te deja s t a r con los mates y las tortas fritas vamos pasando. Muy bien. Vamos que todavía. ¿Vos estás en Santa Rosa todavía o no? Muy... No, no, estoy a, ya estoy acá en, en Trenkelauken. Muy bien, o sea, tienen una mañana como la nuestra, entonces, igual, porque también está lluvioso. Bueno, me imagino que、sí. feliz, más allá de, de dolorida por, lo, por la maratón de ayer, feliz por el, por el triunfo. ¿Lo, ¿Lo esperabas? ¿Viniste a buscar eso? Y la verdad que, o sea, fui a buscar, no sé si el primer puesto, pero iba con la intención de, de quedar de primera, ¿viste? Eh, no, quería hacer much, no me quería hacer muchas ilusiones porque viste que las carreras、eh, hay que correrlas y uno nunca sabe lo que puede pasar.、Uh -huh. Pero bueno, más o menos a lo que iba trabajando, el entrenamiento, iba viendo todos los tiempos, como iba, estando, como iba andando yo, calculaba que iba a andar bien. Angelina, buen día. Juan Idepiante, saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal?、Eh, ¿Ya habías corrido la, la maratón? Sí, sí, corrí el año pasado.、Uh -huh. eh, quedé segunda en la general también. Con、ah. dos horas cincuenta y dos horas cincuenta y tres. De, de, Vos sos de Trenkelauken, ¿qué edad tenés? Y, y contame un poco tu, tu recorrido en el deporte. Sí, yo soy de acá de Trenkelauken, tengo treinta y seis años y arranqué hace cinco años. Ah, cinco, cinco años por ahí más o menos. Antes, me, y antes eh, no. Eh, no, antes no corrían. No,、bueno. No, nunca, nunca hice nada, ningún deporte. Mirá vos, ¿y, y cómo fue? ¿Qué clic ocurrió ahí? Nada, empecé a caminar, a salir a entrenar, a correr con unas amigas y, y bueno, y se fue dando. Se fue dando a poquito, vi que tenía condiciones y me fui enganchando las carreritas. Empecé con carreritas chiquitas en campeonatos,、eh, tipo seis ciudades acá de t r e n q u e l a u k e n Y bueno, y vi que tenía capacidades para. O sea, no, no me costaba mucho el tema de. De, de, de, o sea, de, de correr, de, de, de, de los tiempos y bueno, y ir mejorando. Así que bueno, nada, me apunté a esto. ¿Y, y, y lo haces sola o tenés un equipo de, de laburo?、Eh, entreno sola y tengo mi entrenador. Ajá, ¿y, y cómo, cómo es tu entrenamiento? Y mi entrenamiento, es, tengo un plan a la distancia y bueno, y, o sea, es todos los días,、eh, do, entreno doble turno. Bueno, para las maratones, obvio que es un entrenamiento mucho más, más específico porque lleva mucho más kilómetros, más tiempo y, y bueno. Y ¿Tu, todo eso. ¿Tu especialidad cuál sería? ¿Qué es lo que más corres o, o lo que más te gusta o lo que más haces? ¿Qué, qué distancias? Y las m e d i a maratón y las maratones largas. Ah, bien. O sea, entre el 42 y el 21, estoy diciendo.、Eh, sí, es la un... de 10 también, en la de 10 también me defiendo. Ajá.、Uh -huh. Un poco me sorprendía porque,、eh, digamos que hayas comenzado hace cinco años y competís con atletas que posiblemente dedicaron toda su vida. O, o parte, o, claro, gran parte de su vida. Eh, ese, eh, ese entrenamiento、eh, no, no, me llama la atención que, porque、eh, corres mano a mano con lo mejor. En el maratón de Santa Rosa viene lo mejor no solo de la Argentina, sino de otros países. Así que impresionante. Sí. La verdad que sí, yo, yo lo, tomo, lo tomo natural porque es algo natural mío. O sea, muchos me dicen, vos no te das cuenta de la capacidad que tenés. Que... Pero, o sea, para mí lo disfruto, lo corro y, y, y siento que tengo la capacidad de, de seguir avanzando todavía. Vamos. m u y bien. Estoy ahí, estoy, estoy en el comienzo. Y recién decías de las tortas fritas. ¿De verdad estás comiendo tortas fritas ahora? Sí. Sí, Y ya me comí como 10 tortas fritas, más o menos. <risa> Buenito. Te... Igual, igual, me, igual me levanté temprano porque no me podía dormir. Ya la fe estaba dando vuelta, dando、claro. vuelta y. Adrenalina full. Es r a de ayer、claro. como que. Hasta que se me baja un poco la adrenalina. ¿Y, y, y, y allá entran en Quelauque? ¿Hay una repercusión por esto? ¿Te llaman también de los medios?、Eh, mira, ahora la, al mediodía sí tengo que ir a、eh, una nota que tengo en el canal y vinieron unos chicos de la radio también.、Uh -huh. Así que bueno,、eh, se ve que también han. Han escuchado la carrera y bueno, han, me han pedido nota. ¿Y s recibís algún comentario de, de, de tus pares? Así como, o sea, che, mirá qué bien que corriste, o, o, o durante la carrera, porque a mí me han dicho que por ahí es medio chicanas cuando van corriendo entre los corredores, ¿es ¿eh? así? Y sí, según, no sé, es, es todo un tema, el tema de decir de, de, de los corredores, del、sí. apoyo que tenemos entre nosotros. Sí. Y hay algunos que sí, que te tiran buena, y otros, bueno, que por ahí te tiran buena, pero no tan buena, ¿viste? Es, es cuestión de uno c ó m o lo tome, es así. Yo por ahí, por lo general en las carreras trato de, cuando siempre voy a correr, es como que me a í i l o un poco, es como que siento la necesidad de, de estar sola, y, y por ahí me dicen, eh, te saludamos y no nos viste, no, porque yo me concentro y estoy en mi mundo, y soy yo y la carrera, y, y ya está. Es como que no no, trato de de, de, de no involucrarme. Está bien. ¿A qué te dedicas? Eh, soy eh, de servicio de mastranza, de、eh, mantenimiento de oficinas, de limpieza y eso. Ajá. ¿Y, y cómo influye el e laburo l o cómo perjudica para el entrenamiento? Si es que en algún punto tiene que ver, capaz que no. Y la verdad que por ahí influye, sí, mucho. Por el tema del el desgaste físico también que tiene uno. Claro, el, claro. La r d que hay que limpiar oficinas. Yo、eh, trabajo en unas oficinas que son como veinte oficinas, como diez baños y todos los días tener que limpiar y. Y, bueno, y pero bueno, nada, lo hago porque、eh, es mi necesidad y mi fuente de, de laburo. y el,、claro. eh, o sea, tengo que mantener a mi familia también.、Uh -huh. Pero y, y también con eso es con lo que yo me compro las cosas que preciso para las carreras y, y todo eso. Pero, pero bueno,、eh, trato de, de mantenerme como más puedo. ¿Y, y crees que a partir de ahora, por ejemplo,、eh, p o d é s llegar a tener un sponsor? Va, a t e n é s un sponsor? Sí. Tengo unos sponsors que son los chicos acá de un negocio de bicentenario acá cerca de mi barrio,、Ajá. son los únicos que tengo. Que por ahí me ayudan en algunas carreras,、no、quiero, son los únicos que tengo y por ahí les digo: Miren, chicos, voy a correr más adonde y bueno, por ahí me tiran, no sé, un, me tiran algo como si fuera para el, para el pasaje, una、Ajá. cosa así, pero son los únicos que tengo. Estamos charlando con Angelina Reyes, que ayer ganó la maratón en,、eh, a Pampa Traviesa, los 42 kilómetros en Santa Rosa.、Eh, ¿Has corrido últimamente, no este año quizá, pero el año pasado, otros maratones que no fueran el de Santa Rosa? Sí, corrí,、eh, estuve. Mi primer maratón fue el General Hacha. Es, esa la hice, la hice nomás porque fue nomás a los indios. 42 kilómetros y la gané.、Eh, después corrí. En, donde, ¿En Buenos Aires corrí también? 42 kilómetros. ¿Pero、después、cómo? Corrí...、Eh, cuando, ¿qué, ¿A los indios qué quiere decir? ¿Qué, qué, claro, qué... que fui. Fui y me anoté. Necesitaba la plata, justo fue en ese momento. No sé si tenía que para, pagar algo y había más,、eh, más premiación en los 42 que en los 21. Y me anoté en los 42 y lo corrí. ¿No estabas como preparada para eso, digamos? Te, te no, no, no estaba, no estaba mirá preparada. No, vos. O sea, vos, tenés, vos tenés una, una característica、claro. física muy singular. porque、sí. Mirá. Y bueno, y corrí esa y después, bueno, corrí dos o tres más. El año pasado corrí en Córdoba la del lago. El Lago San Roque, los 42 kilómetros, y la gané con tres horas. Que esa fue una carrera bastante dura porque hay un nivel, o sea, lo que es la altimetría es、claro. tremenda.、Eh, también gané los 21 de Carlos Paz el año pasado y este año, el mes pasado también, gané los 21 de Carlos Paz. O sea, vengo corriendo bastante de carreras así de distancias largas. Sí, vení ganando además, no solamente compitiendo. Sí, sí. Vengo, vengo bien. Sí, <risa> ¿Y, y, ¿Y ya tenés prevista una para ahora dentro de poco o, o dejas correr un poco el tiempo? Y ahora voy a esperar unos días y bueno, y vamos a ver q u e Tenemos、eh, algunas ahí, pero vamos a ver cómo, cómo, cómo seguimos.、Eh, por ahí algún, alguna media o maratón. Alguna de esas dos vamos a hacer. Bueno, Angelina, un gusto hablar con vos.、Eh, gracias. Está el micrófono abierto para que digas lo, lo que quieras y felicitaciones, más vale. Bueno, no, les le agradezco mucho a ustedes por la nota y, y, bueno, y que, que esto se pueda seguir、eh, lo que es el atletismo, que, que, se, que se pueda enganchar más gente a correr y, bueno, y que se entusiasmen y, y nada, y a seguir adelante. Te, te abarajo con una preguntita más, ya que eh, eh, anduviste en, en otros maratones. ¿Qué opinas del de Santa Rosa en, en lo que tiene que ver con la organización, pero también con el recorrido y con la respuesta del público? ¿A qué altura lo pones? No, Santa Rosa para mí es una maratón muy importante, muy, muy linda, muy organizada. La verdad, que muy organizada. El tema todo de, de, de lo que era la hidratación, el agua,、eh, siempre el cuidado, la gente, cómo te apoya, cómo te grita.、Eh, es impresionante. La verdad, cada vez que voy la disfruto, pero a piel.、Eh, es hermosa. No no, no, no hay palabra. Gracias de vuelta, Angelina. Bueno, gracias a ustedes por la nota. Dale y disfruta las tortas fritas ahí si queda alguna. Bueno, listo, <ríe> chao. Angelina Reyes, ganadora del maratón a Pampa Traviesa. Está la data, como les decía, si pasan por nuestra web. Pero, qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿eh? Estamos a tiempo, bichi. ¡No! No tenemos 30, pero bueno. Pero, sí, yo creo que 42 no voy a llegar. <ríe> <ríe> <ríe> ¡Qué bárbaro! No, pero, pero ¿en serio? ¿Qué demostración? De, a los 30 años, sin haber hecho deporte antes, dije, voy a empezar a correr y gana las maratones. Por abajo de la pata. ¿Vos d c r e e r que Ardovino me pregunta? Dice: Preguntale a a n g e l i n a si escuchó los tambores. Iba concentrada, Argelina. No, no, no escucha a, a los otros. Pero yo, te, de en serio, le pregunté eso. Yo me enteré que se dicen cosas. Bueno,、eh, a ver, Ardovino es parte de, de, los, de los, los tambores. De los tambores, de tambores que tambor. pasaron frío ahí, ¿cómo se ve en la vereda? O sea, al tipo le, le interesa si la, la, sí, sí, la le ganadora、gustó. escuchó. Sí, pero capaz que lo incentivó que con、sí. el pum. pum,、claro. pum, pum si pum, si pum, le preguntábamos iba a decir pum, que sí. No, le, le tendríamos que haber preguntado. Nada, capaz que va, va muy concentrada. La concentración. El、no、señor dijo: el público me gusta, c ó m o、sí. el público aplaude. c、ah, l tenés razón. Llamar otra vez. Claro. Bueno,、eh, el Lucas Machado fue el ganador en la categoría masculino. Nadia Otero fue la mejor pampeana en femeninos. Y Simón Darío Cabrera, el mejor、eh, de los、eh, varones. Eh, estaba repasando otros resultados. A ver si conoces a alguien. <risa> nah, en 21 kilómetros ganaron Florencia Cuello、sí. y Manuel Córsico. no、claro. salen acá. Y mirá vos,、Susa、Corsico, la mejor pampeana fue Susana Trina. Siempre, siempre, Susana Trina. Pasan los años y Susana, y Susana Trina, Trina. Trina. sigue estando ahí. Y Andrés Muñoz entre los varones. En 10 y 5, mirá. Jessica Yamila Maidana ganó, ganadora en 10 kilómetros, o sea, ganadora del maratón completo. Y Marcos Perna Pérez, y en 5 kilómetros, Belén Villalba y Joaquín Odrio z o l a Bueno, todo está, está la data ahí si quieren este, pasar. Ahora, no, no, no, le, no le erra nunca la maratón Pampa Traviesa con la, ¿Con la lluvia, con la lluvia el frío, el viento. Siempre, nunca, nunca una maratón no, nunca. con un día soleado, lindo, tranquilo,、Tremendo. ni con mucho calor, ni con mucho frío. Oh, oh. Un año tras. Pero le pegan a. Una de las primeras cosas que hice en mi vida、sí. de oficio de periodista fue. Una maratón. Seguir la maratón. Nos subían en moti a la motita. En la motita, sí. De no. Sí, pero yo tenía. Me cagaba de frío. t e cagaba de frío y llovía.、Claro. Siempre lluvia, es verdad. Siempre, Siempre lluvia. lluvia. No, no, no,、bueno. no le e r r a n nunca. Vamos a comer torta frita. ¿vale? Uy,、uh, ¿trajeron? Sí.